que mis papás trabajan día y noche, y a mí me molesta que no vayan a descansar. Eh, mi ahogo es que no paro de pensar cómo sería mi hermana si hubiera crecido todos estos momentos conmigo. Mi ahogo es saber que yo estoy bien acá, que estoy segura, pero que en mi país la gente sufre.